de argentinos hoy en la pretemporada de la NBA porque 20-30, Brooklyn va a estar jugando contra New York Knicks sí. Brooklyn que solamente ganó Luis Escola. Luis Escola, que solamente ganó un partido ya con la y llegada de Néstor García como nos decía ayer, está muy esperanzado, fue una buena nota independientemente de que Néstor siempre lo queremos matar con el teléfono Porque lo lo mueve, se lo saca de la boca, hace toda una especie de. Pero tiene tiene grandes chances para estar en Brooklyn y eso es bueno. Tenemos numeritos de escuela. Escuela jugó los cinco partidos que jugó Brooklyn. 111 minutos, 50 puntos, 24 rebotes, 15 asistencias y 8 rebotes. Eh, en los New York Knicks Podemos decir que jugaron tres, eh, Cinco partidos, ganaron tres, perdieron dos está muy bien. Nos vamos para Europa Nos vamos a Sunchales, primero. Ah, Sunchales primero. Alejandro Loati, ¿cómo está? ¿Qué decís? Buen día, Santiago, Franco Te saludan Hola, buenas, ¿cómo andan? Bien, los últimos minutos del programa, pero queríamos tenerte ¿Qué pasó? En un full que me hacen ayer Que me bajan la mano eh, Bueno, me pegan ahí mitad, mitad mano Mitad pelota y me, me fracturé el el el cuarto metacarpiano la mano derecha confirmado sí sí esta mañana ya hicimos la radiografía queríamos esperar pero bueno anoche igualmente apenas me tocó el doctor me me dijo que, que, que era prácticamente seguro que hoy era más que nada para ver la gravedad y, y bueno la verdad es que está está todo el hueso está partido en dos en, en, en dos lugares distintos así que vamos a vamos a ir a cirugía no no vale la pena ponerse eso porque no hay mucha posibilidad de que no quede bien. Así que bueno, voy a pasar por quirófano Hoy para que me acomoden bien Y, y bueno, poder estar Lo antes posible y arrancar con la rehabilitación Está bien, eh, obviamente eh, Vas a tener que estar parado ¿Cuánto? ¿45 días más o menos? Sí, más o menos, más o menos de ese tiempo Porque es más o menos la lesión Que tuvo Gabi Micula hace poquito Esta semana Sí, justo leí, claro, hace un par de días Que eh, cuando le pasó eso y, y que más o menos era el tiempo que se estimaba Este, así que bueno, sí, es, más, es muy parecido Escuché, Pero qué mala suerte, che Sí, sí, estamos, eh, estamos mal con eso, viste No nos está acompañando la suerte en ese tema eh, Salimos de una y, y enseguida entramos en otra, viste Ahora veníamos de, de 20 días sin jugar eh, Más o menos habíamos recuperado a todos Y en el primer cuarto, viste, ya me pasa esto eh, Pero bueno, viste, hay algo, hay algo flotando ya desde la temporada pasada que... Que, que bueno que no no no no lo podemos sacar encima sí ya con la, la, la, los tres extranjeros la semana la, la temporada pasada este ahora el tema de las paperas... la verdad que igual se las rebuscaron el año pasado para hacer una una buena campaña este pero siempre en inferioridad de condiciones y y sufriendo de tipo de cosas que, que que los ponen a prueba todo el tiempo no sí todo el tiempo todo el tiempo y, y si bien el año pasado el año pasado pudimos transitar y cerrar bien la temporada Eh, ...igualmente se, se sufrió y se hizo muy larga, siempre en las notas, ¿te acordás? Hablábamos de que fue una temporada que parecieron dos o tres en una... Y, ...y este año otra vez arrancar así, este, ya estamos ya en unos días, ya vamos a entrar en noviembre... ...y tenemos solamente cuatro partidos jugados, eh, nunca pudimos entrenar con el plantel completo... Eh, ¿viste? ...son cosas que, bueno, en definitiva es, eh, te tenés que ir reponiendo y tenés que seguir adelante... pero bueno, se hace difícil y se hace un momento de tantos meses que, que también pesado ¿no? A ver Ale, este, Ale sale a Loati que tuvo una fractura en el partido del día de ayer que va a pasar por quirófano seguramente este fin de semana o o ya los primeros días de la semana que viene este para ponerse a tono con el equipo cuando vos tenés este tipo de lesiones ¿qué te dijeron? ¿podés igual hacer algún movimiento físico o no? lo, lo que conviene es quedarse totalmente en reposo Eh, creo que los primeros días no, no se puede hacer mucho. Eh, después sí, enseguida, bueno, al, al, al, no, al no quedar la mano inmovilizada después de la operación, digamos, voy a mantener el movimiento, al no tener eso y eso, eh, creo que voy a poder enseguida meterme en el gimnasio, hacer bicicleta. Este, así que bueno, eso, eso es lo bueno, por ahí que se, se aceleran un poquito los tiempos comparado con con si te tener la mano 15 o 20 días inmóvil. Una pena, la verdad que una pena Bueno Ale, nada, queríamos estar con vos, desearte lo mejor este Que te recuperes rápido eh, este Seguramente como capitán Como hombre comprometido Como el que jugó más temporadas en los últimos años En Libertad de chale Debes tener aparte un, do un dolor especial por esto Así que, y aparte conociéndote como te conocemos Con el compromiso que hace las cosas este, Te deseamos una pronta recuperación Buena mejoría, no te apures Hacelo bien, la liga es larga este así estás este ciento ciento para cuando vuelvas ¿eh? bueno Fabi te agradezco mucho y gracias a todos ahí por por el llamado vamos para adelante ahí está Alejandro Lovati contándonos que va a pasar por el quirófano un abrazo enorme este y bueno una pena para para un libertad ¿Un libertad anótelo y póngalo en el en el Twitter no ponemos. que um, estaría